Toda la noche hasta que no cante el gallo, no encontrará el ladrón el señor carballo. Otra novela que cae devorada es la tercera en lo que va de semana. Se destapa poco a poco y se levanta de la cama pone el café al fuego y sin querer le pisa el rabo a Galileo Jodido gato siempre en medio De día sueña, por las noches fantasea y a veces se queda tonta mirando el imán de la nevera y piensa si la bruja de su madre iba a llevar razón cuando le dijo nenaz como yo, no esperes al amor Y es que tiene sueños de princesa que le rondan la cabeza y no le dejan dormir bien. Sueña con alguien que sepa destrenzar su corazón de mimbre y sacarlo a bailar un minuto. Entre los montes blancos de la pared suenan las persianas al amanecer Le saluda el sol, tímido y de usted, con un rayo menos pálido que ayer Con tres almohadas no llenas la cama tan desangelada que te dio crecer Y con un tirón rasgas el papel, ya pasó el invierno entero otra vez Hasta que no salga el sol, no volverá de Persia. Rob J. col pasan las horas si y puedes sentir que el tiempo va dictando el ritmo de su latir. A veces llora, a veces ríe, vive mientras tanto, corriendo como Alicia tras de un conejo blanco, dueña de su reino como un príncipe pequeño, de aquel cuento que de niña en el desván encontró. Sueña con el día en que sea capaz de dar la vuelta al mundo en una estrella fogaz. Y es que tiene sueños de princesa que le rondan la cabeza y no le dejan dormir bien. Sueña con alguien que sepa destrezar su corazón de mimbre y sacarlo a bailar. Charleston, una rumba de Perez, un twist, un vals, un mi.